Eureka. La vida está llena de mil actividades eh, con un sentido, ninguno, no valen para nada. Y lo único que vale para algo es aburrirse. Es que hay que saber aburrirse y el aburrimiento es eh, bueno, es todo un arte. Nos lo va a contar aquí, en Eureka, Amado Martínez. Amado, eh, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hay un, pues, la palabra aburrimiento parece que tiene un, un tópico negativo y que va. Hay que decir que es bueno aburrirse y que tenemos que reservar un tiempo para eso porque es mucho más productivo que la mayor parte de cosas que hacemos. Bueno, pues la verdad es que hay un estudio que es del que yo voy a hablar esta noche, por esto lo he traído aquí a esa redacción, de de bueno, la Australian National University, que lo ha hecho además junto con una universidad, la Singapore Managed University, y lo han hecho publicándolo estos resultados en la revista eh, Academy of Management y lo que dicen es que, bueno, pues eh, sentirse aburrido es una de las emociones más corrientes del mundo, bien ellos ya lo sabían, su so, probablemente yo creo que no hay ser humano en el mundo que este planeta que no se haya aburrido en su vida, yo creo que es algo muy humano que todos lo hemos hecho. Tiene connotaciones a veces negativas, es un poco como, anda, que estás aburrido, gente parada, malos pensamientos, tú te crees que tal, ¿sabes? Una cosa así como, eh, bien. Eh, mi abuela decía además que cuando uno está aburrido era porque no tenía ganas de hacer nada, ¿no? Pero esto tiene muchos matices, muchos matices. Las personas aburridas lo que pasa es que consideran que el entorno eh, ofrece eh, estímulos repetitivos o tediosos, en ese momento no tienes un estímulo y te sientes aburrido, ¿no? Es eh, la psicología de no hacer, la consecuencia de no hacer mmm, cosas interesantes, ¿no? O de no estar viendo cosas interesantes o escuchando o haciendo cosas así, ¿no? Y eh, la verdad es que en algunas ocasiones el aburrimiento excesivo, ya en plan muy excesivo o patológico, puede conducir a estados de ánimo negativos, incluso eh, dicen, será relacionado con conductas de riesgo de delincuencia, pues por romper un poco con esa, con esa monotonía ¿no? ese aburrimiento que parece que, que, que nos sobrepasa, ¿no? Y, y que el cerebro busca constantemente esa emoción, una emoción creativa, que es lo que puede proporcionarnos precisamente el aburrimiento si sabemos utilizarlo bien ¿y cómo se utiliza bien el aburrimiento? ¿cómo nos podemos bien. aprender a aburrir? Claro, es que ves, es que parece que en esta vida ya es que no se van a enseñar hasta aburrirnos, porque parece que hay de todo. Eh, bueno, pues lo que dice esta investigación es que si sabes aburrirte bien puede que incluso seas más productivo en tu trabajo y en tu empresa y que puedes, si eres el jefe o el propietario de una empresa y con espacios y tiempos muertos, aprovechar esta investigación para hacer que tus trabajadores eh, se aburran un poquito para ser Más productivos. Bien, eso es lo que ellos dicen, que sentirse aburrido puede hacer que las personas sean más creativas, incluso en el ámbito empresarial, y convertirse en un factor de productividad. Bien, ¿cómo lo hicieron? Ellos cogieron dos grupos de voluntarios, a uno de ellos se les encomendó hacer una actividad aburrida, ¿vale? como era clasificar judías, una cosa así como una cosa así como si te dicen pues ve limpiando las lentejas estas, quítale las piedras, algo así como aburrido, monótono y eh, al segundo grupo se le encomendó una tarea artesanal más, una cosa más creativa, más, más, más interesante ¿no? cuando acabaron estas tareas pues eh, se les sometió a una serie de interrogatorios, cuestionarios tal y ellos extrajeron las siguientes conclusiones, la primera era que el aburrimiento impulsaba una productividad individual ¿no? creativa, hacía que, que, que fluyeran las ideas, hacía que el individuo generase nuevas ideas. ¿no? La segunda era que el aburrimiento solo engendraba aburrimiento. ¿no? Ellos comprobaron que eso de que engendra otras emociones negativas pues no era tan así. Y la tercera era que el aburrimiento por sí mismo no es que engendra la creatividad así per se, ¿no? una cosa así, ala, pues el aburrimiento te pone creativo, pero que eh, si se daban una serie de condiciones en la persona, sí podías llegar a hacerlo. Es decir, si la persona tenía capacidad de aprendizaje, era una persona curiosa, abierta a vivir nuevas experiencias y tenía capacidad de controlar sus emociones, esto podía servirle muchísimo. Si se daban estas condiciones, la mente era capaz de generar un estímulo en un entorno aburrido, de inspirarse, de innovar, de encontrar soluciones inesperadas para Por, los problemas. Porque ¿no? es básicamente eh, reiniciar el ordenador, eh, limpiar la mente de todo lo que nos está estorbando. Eh, y eso necesita un tiempo. Eh, exactamente, tú lo has dicho, estorbar. Porque a veces cuando estamos aburridos, en vez de dejar a la mente aburrirse, eh, lo que hacemos es ocuparla en, nuestras, en mm. otras cosas. Que al final eh, lo que haces es aburrirte más y que tu umbral de aburrimiento sabes, o sea, sea cada vez más, más alto. ¿vale? Bien, a eso llegaremos. Entonces ellos lo que dicen es que esperan que su investigación, ellos dicen esperamos que nuestra investigación genere una mejor comprensión de lo que significa estar aburrido en el trabajo, porque va a ser útil para los directivos, los empleados y las organizaciones, decían ellos en un comunicado. Decían lo siguiente, creemos que existe la oportunidad de mejorar el compromiso de los empleados y el rendimiento para la organización mediante la designación de periodos de aburrimiento para los empleados durante la jornada laboral. Atención, y seguían diciendo... En la agenda, ¿eh? Sí, organizaciones como Google ya están implementando conceptos similares al alentar a los empleados a tomar una siesta, desconectarse y recargarse en el trabajo y creemos que estas prácticas se expandirán en todo el mundo corporativo en los próximos años muy importante eh, además el otro día también estuvimos hablando de lo importante que era dormir y hacer pequeñas eh, siestas para, con, para que el cerebro consolide eh, los recuerdos y las cosas que ha ido aprendiendo ¿no? de todas estas cosas eh, decían además que por ejemplo eh, en formas equivocadas de aburrirse hay personas o de gestionar mal los tiempos muertos en el trabajo, que cuando están aburridas algunas personas se involucran en actividades que en última instancia lo que hacen es obstaculizar el desempeño laboral como navegar por Internet ¿no? en horas de trabajo. Luego explicaremos eso un poquito que tiene que ver. Y recomendaban, en cualquier caso, eh, que los directivos y las organizaciones innovaran en esta forma de gestionar los tiempos muertos en el entorno laboral. Pero a mí me gustaría hablarte de un libro que me ha parecido súper interesante, eh, que se titula El arte de saber aburrirse. Lo ha escrito Sandy Mann. Y es que eh, lo que dice esta mujer, que es profesora de psicología de, de la Universidad de Lancashire, ella también dice que el aburrimiento puede despertar creatividad porque en realidad es una búsqueda de estimulación neural que no está satisfecha Y si no podemos encontrar eso, que dice que cuando uno está aburrido, pero si dejas, si dejas que ocurra eso, que te aburras, pues tu, tu cerebro, tu mente, lo que, lo que querrá será encontrar ese estímulo neural, ¿no? Y al final acabará creándolo, ¿no? Pero también dice que puede ser bueno para la salud mental. Dice que soñar despierto puede ser un respiro y te puede proporcionar un breve escape de la vida diaria. Por eso también es beneficioso simplemente, a veces, desconectar. Apagar las pantallas, el trabajo, eh, otros factores estresantes, ¿no? El tiempo suficiente, importante, como para aburrirte. Necesitas aburrirte un poquito, desconectar. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que las herramientas modernas como pues el correo electrónico del trabajo, los medios sociales, en fin, que no desconectamos, que tenemos el móvil ahí al lado, notificación, pipi, pi, pi, notificación, vibración pues que todas estas cosas lo que pueden hacer es poner a prueba nuestra salud mental, por lo que tomarse un descansito de vez en cuando, pues eh, es bueno para recargarse y, y, y renovar las energías. Simplemente apaga el móvil, ¿no? Es como aburrete un ratito, pero de la manera correcta, que es lo que decíamos antes. Ella también lo dice. Claro, dice es que que es que la gente equivoca aburrirse con no hacer nada. Y es distinto, ¿no? Eh, no hacer nada es ocio. Eh, ese es lo que, el, en mi opinión, lo que el mundo nos manda a hacer. El fin de semana la gente está ocupadísima no haciendo nada, nada interesante, pero está ocupada, está ociosa. No, no, esto es aburrirse, que es algo para mí mucho más importante. Sí, además ella ella hace una distinción también en eso y lo deja claro. Dice, eh, mirad, eh, no, quiere, no es aburrirse, no es, eh, no es estar eh, relajado no es hacer yoga, claro. no es hacer meditación, no es estar de cañas no, eso no es aburrirse, aburrirse es aburrirse, o sea, estar tedioso en un momento de, de, de, de... porque probablemente hacer yoga, meditación, todas estas cosas en las que tú estás entretenido no, no cumple con la definición de intentar ¿sabes? Eh, encontrar un estímulo, porque tú ya estás en algo eh, para aprovechar el verdadero aburrimiento ella lo que sugiere es que escojamos una actividad que requiera poca o ninguna conciencia concentración, como algo como muy rutinario, como caminar por una ruta familiar, dando vueltas todo el rato, o simplemente sentarte con los ojos cerrados, eh, dejar que tu mente deambule, sin música, sin estímulos que la guíen, nada. ¿no? También dice que es eh, pues muy importante, lo hemos dicho antes, desenchufar, o sea, desconectar los teléfonos, porque dice que paradójicamente, Eh, cuando estamos aburridos, lo que hacemos es mirar el teléfono, uh -huh. navegar en Internet, mirar Facebook, las redes y tal, pero que esto está destruyendo nuestra capacidad de aburrirnos, a la vez que nos impide, ¿no? nos impide que seamos verdaderamente entretenidos. Ella dice, estamos tratando de barrer y desplazar el aburrimiento, pero al hacerlo en realidad, nos estamos volviendo más propensos al aburrimiento, porque cada vez que sacamos el teléfono, no permitimos que nuestra mente se desvíe Y resuelva nuestros propios problemas de aburrimiento. ¿Vale? Es que no la estás dejando. Y además dice que eh, te puedes volver adicta a ese constante impacto de dopamina, ¿no? De requerir contenido nuevo, novedoso, que proporcionan los móviles. Y que nuestra tolerancia al aburrimiento cambia completamente y cada vez necesitas más y más para dejar de aburrirnos. Esto me ha parecido súper interesante este libro. Dice eh, que, bueno, que la próxima vez que nos encontremos en una fila, en una tienda, o en la cola del banco, o en una sala de espera, en el médico, o la, que resistamos la tentación de mirar el móvil, o de movernos, o de tal, sino que nos aburramos, ¿sabes? O sea, abúrrete un claro, rato, no estés claro. ahí. Eh, Aburrete, seguramente te aburrirás, y tu cerebro, y tu estado de ánimo, y rendimiento laboral también, eh podrían mejorar. Y una cosa muy importante que también me ha gustado mucho ahí con respecto a los niños, los chavales dicen eh, que nos obsesionan que los niños estén ocupados. Estamos obsesionados con que los niños estén ocupados siempre, entretenidos en algo. Sin embargo, ella lo que dice es que hay que dejar que los chavales se aburran también. Es que, ¿Por qué? Porque hay que dejarlos que resuelvan esa forma de, de, de resolver el aburrimiento y que no sea a través de los teléfonos móviles. Los niños dice de hoy, los niños de hoy no saben cómo crear sus propios estímulos, su propia estimulación, y dependen de un modo pasivo de los proveedores externos de entretenimiento y compromiso. Ella dice que, que bueno, que enriquecer la vida de nuestros hijos pasa por abrazar el aburrimiento y permitir de nuevo que entren en sus vidas. Fíjate, el otro día cuando hablábamos eh, contigo del mundo de los deberes eh, nos escribieron eh, unos eh, profesores eh, que es un matrimonio y que además eh, son padres de unos niños y hablaban precisamente sobre eso, sobre el no cargar de actividades extraescolares que son más un deber que se ponen los padres que los niños y que no les robemos más la infancia a los niños, porque la infancia también es eso... Eh, hacer otra cosa distinta, eh, aburrirse, hay que romper un poco con, con el mito, con lo que creemos, aburrirse es una tarea, es no hacer nada pero para construir algo en el futuro, eh, que nadie piense que seguramente lo menos productivo es lo que nos ocupa más tiempo, ¿eh? Qué programa. gran verdad, y qué bonita esa carta, muchas gracias por, por, por, por decirlo, qué bonito, y qué detalle a esos oyentes de La Rosa de los Vientos, que son profesores, has dicho, maestros, y, y padres, padres ¿no? ambas cosas, o sea, que saben un poquito de eso, ¿no? Qué detalle, qué bonito, qué bonito. Y no cargar de actividades esas escolares, que igual no son para los niños, son para... Los eh, padres y esa corriente social que parece que hay que llevarlos a ayuda inglés, a, a clases de recuperación. Y acaban el día agotados y han perdido el tiempo. ¿Para qué? Para ser niños, eh, para disfrutar su infancia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿no? Sí, para yo que eso están sí aquí, que... y para eso son niños. Yo creo que sí, que los niños lo que tienen que hacer es ser eso, niños, niños y, y pasar el tiempo y estar en la calle y tener sus momentos de aburrimiento como todos y, y resolver sus historias y que los padres pues lo que tenemos que hacer es ser padres y, y a veces también creo que también estamos un poco adictos a, a, al tema de ocupación pero porque vamos ya tan sobreestresados que nos ponemos en piloto automático Y ya nos cuesta también frenar y bajar el ritmo y desacelerar. Y nos cuesta aburrirnos con sentido, que es lo que hemos aprendido hoy con una serie de pautas que nos ha dado aquí en Eureka Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo enorme.